Yo a la Noche no tengo sueño. t e n g o g a n no tengo tengo a s d es a l i r a t o m a e r a d a i o n s o m i m o n a es a i m o n a es y o m a d a t o n a es o t i n a es a e r o t e y o a d a n a o m a es a e r o n s o m t o a e n a o m a es a e r o m i m o n a es a o Timona es a i m o n a es t o es a e r o t n a e o m a n a s o m a d n a es a y d i es a y r a t i o r m a t o r m a r a d a i o パーカンパレットパーカン Timona es a d r a t o m a r <risa> a i m o n i m o n t i m o Timon. Timon, m o n Timon. t o n Timon, t i o n Timon, t i o n t m o n i m i m o n o n t i n o n t i m o t i n t o n t o n t m i m i m o n i m o n t i m o i m o n t i m o i m o n t i m t i n t o n t n Timon, t i i m o t o m o n Timon, i m o n t i m 何だ